poner para acá, por seguridad de ustedes. Pero, ¿quiénes, es ¿Quiénes están adentro le han pedido que nos corran? No, solo reconocemos la autoridad. Sí, tranquilos, por favor, tranquilos, tranquilos. El Ejército Nacional se ha puesto nuevamente de pie para confirmar la posición frente a una cúpula de generales que no nos representa. Tranquilos. Y, y por eso vamos a dar todo de nuestra parte. Por eso el Ejército Nacional cuenta con el apoyo de quienes quieren recuperar el honor y la gloria de la fuerza. Y también con el apoyo de... Garnit y jeans, pantalones de combate pinzados, shorts de fajina elastizados, talles y colores a elección. Queremos recalcar, tranquilos, por favor, que este operativo tiene como objetivo recuperar la dignidad, uniéndonos y marchando todos juntos a. Frondicia Antigüedades, que compra medallas con decoraciones y uniformes antiguos, todo al mejor precio. Y estamos dispuestos a pagar por esto. El mayor precio, es decir, llegar hasta las últimas consecuencias con este Plan Dignidad. Porque nosotros necesitamos de usted. Porque usted necesita de nosotros. Plan Dignidad. Colabore y financie este operativo cara pintada, anunciando en el Plan Dignidad. Billones de personas estarán pendientes de este operativo y también de los productos que usted quiere promocionar. Promoción dura. Venta fácil. Anuncien nuestros focos de rebelión y vea sus productos en acción. ¡Algo ahí! ¡Salgan del tanque con las manos en alto! ¡Y locos! ¡Jamás abandonaremos esta cola mecánica de haber de automotores concesionaria de vehículos médicos! ¡Reconquista 128 en la luz! ¡Salgan basuras! ¡O volamos el tanque! Plan Dignidad, un oasis en el desierto de sus ventas. Súbese al Plan Dignidad y apure el camello de sus negocios. Plan Dignidad, para promocionar hasta las últimas consecuencias. Los ex-Salvatros que estaban en el edificio Guardacostas se rindieron y salen en este momento con las manos en alto cantando consignas, nos acercamos, vienen marchando. Yo vayo muy feliz a la prisión Voy con mucho placer y no lo oculto Dormir en los colchones en el gol El colchón para soñar con otro indulto ¿Qué negociaron para rendirse? tener en las celdas colchones en el GOM, que son una verdadera posición de descanso durante los próximos 25 años para nosotros la, la, la, la, la, la, la, la, Yo marcho muy feliz a la prisión Y ahí se van derrotados, rendidos entregados, humillados pero felices de cumplir con sus compromisos comerciales Otra sublevación carapintada y otro triunfo de la iniciativa privada Hasta luego Yo marcho muy feliz a la prisión Voy con mucho placer y no lo oculto. Dormir en los colchones es algo. El colchón para soñar con otro indulto. La la.